esto nosotros estamos haciendo bajo la coordinación con todos los involucrados de la parte educativa. Ahora, el ministro ...a las informaciones que nosotros hemos dado... ...porque corresponde así hacer un informe... ...del estado actual de las del avance educativo... ...y los 200 días hábiles de trabajo... ...en los diferentes distritos educativos... ...hemos nosotros reportado a nivel distrital... ...que nosotros estaríamos paralizando... ...las actividades educativas con 7 días... ...es por eso que se va a modificar... ...el calendario regionaliza, regionalizado departamental... ...y estaríamos nosotros ampliando hasta la fecha... 14 de diciembre aproximadamente, esto el desarrollo pedagógico curricular y no así la gestión educativa, la gestión educativa todavía estaríamos nosotros fijando y coordinando con todos los actores de la educación de, de nuestro distrito para poder hacer la clausura respectiva, es cuanto nosotros podemos hacer conocer a toda nuestra población educativa de Montero, esto estamos nosotros sujetos siempre a poder coordinar en la sana convivencia, armónica, en todo, entre todos nosotros, nuestros eh, involucrados que están de parte de la, la educación en nuestro distrito educativo. Reiteramos de que nosotros, eh, como distrito educativo estaríamos parando con el día de mañana más, son siete días que nosotros estaríamos haciendo la ampliación, modificación de lo que es eh, el calendario regionalizado y poder cumplir los doscientos días hábiles. Por este motivo, nosotros nos vamos a reunir nuevamente el día sábado con todos los actores de lo que es la parte educativa y vamos a hacer una lectura y poder coordinar acciones que vengan siempre a favorecer a nuestros niños, niñas, jóvenes, señoritas, especialistas por intermedio de, este, de esta prestigiosa institución queremos hogar pedir a todas nuestras autoridades y a quienes correspondan buscar de manera inmediata las, las soluciones las posibles soluciones ya que son los más afectados nuestros niños niñas jóvenes señoritas estudiantes.